Sí, bueno, yo no hablo este, ¿cómo se llama? Esperando, perdón. De hecho, lo acabo de conocer el idioma. Yo no Este, bueno, vamos a tocar algunas piezas para ustedes. Nosotros venimos de la Facultad de Artes, ¿sí? de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, esto que vamos a tocar primario es eh, un estándar de jazz que se llama Blue Bosa. Gracias por un estándar de jazz llamado Ruy y vamos a tocar otro, otro estándar que también es súper conocido por, en este mundo del jazz que se llama Take Five, toma Conflict. Y bueno, esto es muy conocido internacionalmente. Se intitula El FE. Espero que les guste. When we were con esta canción titulada La Llorona I'm